Eh, el año pasado por esa razón vamos a hablar ahora con Eugenia Cáceres quien es referenta de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares en la ciudad de Santa Rosa cómo te va Eugenia Hola, buen día qué tal cómo estás bien todo bien bueno hay, hay un aumento hay una actualización de los salarios para el sector que es lo que nos puede decir cómo va a quedar finalmente la escala salarial por bueno, esta escala salarial eh, fue o sea, este es el último aumento del 10% que fue por resolución del año pasado, la resolución 3 32020, que se incrementó al 28% al sí, el 28% eh con un entre tres tramos, uh -huh. así que este 10% viene a ser la el último tramo del de, del que había quedado establecido en diciembre, esto va a ser a partir del primero de abril, ¿cierto? Uh -huh. Eh, o sea, las personas que cobran por día o semanal, eh automáticamente a partir del 1 de abril ya eh, estarían cobrando con aumento las personas que cobran mensual estarían recibiendo ese aumento a partir del o sea, cuando cobre el periodo de de abril. Bien. Eh, ¿cuál es el salario básico sí. o el salario mínimo para una trabajadora de casas particulares? Estamos hablando del precio por hora que eh, lo que más eh acá en en la provincia asistencia y cuidado de personas que es la cuarta categoría, que es lo que más eh, lo que más se trabaja y personal la quinta categoría personal para tareas generales. El cuidado de personas queda en la hora con el 28% eh un total de 255 pesos la la hora uh -huh. y el sueldo mensual con el veintiocho por ciento de zona desfavorable eh hablando de la cuarta categoría ¿Cierto? Uh -huh. En treinta y dos mil cuatrocientos tres pesos. Y el personal para tareas generales que es la quinta categoría eh quedó establecida en la hora con el veintiocho por ciento eh doscientos treinta y seis pesos y mensual sería de 22.760 eh no, perdón, con zona desfavorable de 29.139 pesos eh y 29.139 pesos eh mensual. Esto de es, es por 48 horas semanales, uh -huh. ¿cierto? Ahí está incluido el 25% que les corresponde a los trabajadores y trabajadoras que viven en provincias de la Patagonia. En provincia de la patagonia por eso eso no es favorable sí, es el 28%, no el 25% porque hasta diciembre fue el 25% y a partir del primero de enero uh -huh. eh, que eh, tuvo un incremento del 3% así que quedó establecido en 28%. eso todo establecido en la resolución ya con el aumento de en, de diciembre sí porque he visto por ahí en algunos eh, en otros en otros periódicos que han puesto el 25%, pero no es el 28%, porque fue hasta diciembre 28 25%, y a partir del 1 de enero se incrementó un 3%, como te decía, así que quedó establecido en 28%, la zona es favorable. Bien. Eh, Eugenia, eh, te consulto por la situación de la asociación eh, que ustedes están eh, tratando de eh, formalizar aquí en la provincia de La Pampa. ¿Ya tienen el reconocimiento del Estado? Eh sí, estamos terminando eh el último tramo, que nos quedan este unos detalles y ya este ya podríamos comenzar a funcionar como asociación. Sí, sí, sí. La asociación se va a llamar Asociación Civil de Apoyo al Personal de Casas Particulares, jardineros, jardineras y Afines. así que eh una vez que tengamos este ya todo conformado, el estaríamos enviando un comunicado. Y estamos pensando también empezar una campaña de visibilización o de concientización para el empleador ahora para el mes de abril porque se viene el día del personal de casas particulares y bueno, queremos hacer visible ese día y que sepan que eh, que, el, que ese día es feriado, le corresponde al trabajador eh, el día como feriado y no debe asistir a trabajar así que tenemos eh, pensado hacer algún tipo de campaña eh, para para ese día eh, para concientizar o visibilizar ese día bien bien y, y aprovecho a consultarte se tiene registro de eh, cuántas personas son las que están eh, trabajando y quién y las que van a recibir el aumento eh, no no tenemos este eh, una estadística exacta de la cantidad de trabajadores uh -huh. eh, sabemos sí que hubo muchos despido con, en, en el contexto de pandemia eh, en el transcurso del año pasado retrasos de sueldo eh, bajas de salario también eh, uh -huh. muchas muchas deficiencia pero exactamente no tenemos una cifra para decir eh, cómo cu cu cuáles son los que están registrados cuántos se dieron de baja eh, la verdad que por ese uh -huh. lado no tengo una cifra, cis sí. pero sabemos que la situación de la pandemia complicó bastante esta este sector. Exactamente Sí eh, la pandemia eh, fue complicado, las personas este, eh, se vieron también afectadas cierto para para fingir a trabajar. Eh, no, no les han pagado los sueldos algunas personas este, han quedado sin sueldo, han quedado sin trabajo así que fue una situación complicada igualmente siguen reclamando eh, ya te digo porque hubo también eh, bajas de salario porque les bajan las las horas para ir a trabajar y les bajan el sueldo también algo que no corresponde pero pero bueno son son reclamos por ahí que, que la trabajadora eh tendría que, que hacer el reclamo correspondiente. Eh, algunos sectores, Eugenia, están pidiendo prioridad a la hora de recibir la vacuna contra el coronavirus. Eh, sí. ¿Ustedes también lo están pidiendo? Sí, sí, fue un reclamo que hicimos también en el documento eh, que presentó la multisectorial ahora el 8 de marzo al gobierno provincial, eh, que las trabajadoras también al ser personal esencial estarían este incluidas dentro, más las personas que que cuidan, eh, que hacen la quinta categoría, que se dedican al cuidado de personas, ¿cierto? Uh -huh. Asistencia y cuidado de personas, que son considerado personal esencial, que fueron las que trabajaron también durante la pandemia. Así que eh, fue un reclamo también de, de de este sector para que sean incluidas al calendario de vacunación. ¿Tuvieron alguna respuesta por parte del Ministerio de Salud? No, todavía no, ninguna respuesta, no, no. Bien. Igualmente estos reclamos se juntan también eh pero bueno, esto ya tendría que ser a nivel nacional hacer un reclamo eh porque están pidiendo también la baja de eh, la baja de la edad jubilatoria que sea a 50 y bueno, también eh, ya tendrían que estar eh poniendo una fecha para abrir las paritarias porque el sector este es el último aumento y del año pasado. Uh -huh así que este tendrían se tendría que ir viendo también el, un próximo aumento para para este sector ¿Cuándo se retoma la negociación eh, no no hay fecha estipulada tampoco así que este se está esperando que, que el gobierno o los representantes de la comisión Nacional de trabajo de Casas particulares este estime una fecha Eugenia Cáceres te agradecemos mucho por estos minutos con radio Carmes